explico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 no hay una posible curación. Bueno, es, una del, perdón, eh, digo que que eh, o sea, eh, es, eso, es, eso es una ingeniería porque como estamos veis, estamos hablando de el cáncer eh, más, más perjudicial eh, o pronóstico de, de, de los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 mm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 No, el 100% pero tiene que multiplicarse muchas veces es lo ideal pero la realidad no es esa en, este, en esta claro, eh, eh, en, para, continuar, para continuar en estos eh, eh, este, esta experimentación de Barbací dice que van a seguir en ello evidentemente que es posible el, el, el no, es en 5 o 10 años es posible no en 5 o 10 años podría dar resultados, si sí llega, sí llega pero para A poder seguir, él va a colaborar con los laboratorios Lilly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 Hay muchos no. científicos españoles luchando por la salud muchos científicos y, y, y, y poco dinero y poco dinero y poco, y poco, poco dinero. interés sí, en, sí, en sí, la sí. clase política de bueno de dedicar mucho más eh, interés mucho más eh, por los países que van eh, mejor y, y económicamente y mucha giratoria para sacar un beneficio eh, los, privado a las los inversiones los países que eso. van es eso sí es difícil de eliminarlo por sí. así decirlo Los así países de que van mejor que económicamente convivir. son los que dedican más presupuesto a inversión y desarrollo. Eh, a nivel global sí, pero no tiene por qué darse porque, que decía, a lo mejor lo, los, res, los mejores resultados no, tiempo, no van tienen cierta relación Tienes con la gran cantidad de dinero, pero más Lo importante sí, son los cerebros que, que, que, que hay detrás. Hombre, claro. Los cerebros que hay detrás de esa investigación. Hay cerebro, es lo da igual el dinero que haya. Importante, ¿no? Bueno, pues eh, fronteras en del futuro, un futuro esperanzador gracias a esa investigación científica del doctor Mariano Barbacid. Gracias Javier, a vosotros. ¡Tanud!